La Biblia ha sido objeto de censura a través de los años. En ocasiones, varios gobiernos la prohibieron, e incluso en varios puntos de la historia trataron de quemarla. Pero hoy, en nuestro mundo, la Biblia se halla en un mayor peligro que nunca antes. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con su mensaje, Nunca pensé que vería el día cuando se marginaría la Biblia. El Dr. Jeremiah explica Cuán lentamente, en un periodo largo de tiempo, a la Biblia se la ha reducido a un papel insignificante en nuestra sociedad, hogares e incluso en algunas de nuestras iglesias. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la continuación de su mensaje. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy... Vamos a seguir desde el punto en que nos quedamos ayer hablando del tema de la marginación de la Biblia en nuestras iglesias. Vamos a mencionar algunas de las razones por las que esto ha sucedido. Algunos tal vez se sorprenderán por estas razones. Espero que al oír esto usted esté en una posición de influir en su iglesia local y tal vez quiera decir, saben una cosa, Es tiempo de que saquemos a la Biblia del margen y la pongamos de nuevo en el centro porque si no hacemos eso, no tenemos mucha oportunidad de avanzar en nuestras iglesias como para determinar una diferencia. Estudiaremos eso en un momento. Pero permítame recordarle que usted puede tener su propio ejemplar del libro de más de 300 páginas titulado, Nunca pensé que vería el día. Y en español, hemos investigado estos nueve temas. El capítulo en cuanto a cómo impedir que estas cosas sucedan es el capítulo final del libro. Deseo de todo corazón que usted tenga en sus manos este libro. Quiero que pueda leer lo que hemos escrito. Quiero que lo internalice, que llene su mente y corazón con la verdad que brota de las sagradas escrituras y que se aliste para enfrentar los retos que se avecinan. Amigos y amigas, estamos en una batalla cultural. Si no nos armamos con la verdad, estamos condenados al fracaso. Este libro... Es parte de nuestro esfuerzo para prepararle y ayudarle. Sabemos que muchos de ustedes trabajan largas horas todos los días. No tienen el tiempo para hacer la investigación necesaria. Nosotros les hemos ahorrado ese esfuerzo. Ya hemos hecho esa tarea. Así que quiero que tenga en sus manos el resultado de esto. En este nuevo libro, Nunca pensé que vería el día. Permita que Dios use este recurso para prepararle para los retos que enfrentamos en nuestra cultura. Para más información de cómo ordenar su ejemplar, comuníquese con nosotros a momentodecisivo.org. Ahora, con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones abiertos, y si usted ya ha recibido el ejemplar de su libro, ábralo igualmente al capítulo «Nunca pensé que vería el día cuando se marginaría a la Biblia». Obviamente, yo no dije eso. Son las palabras que le dijo en Inglaterra William Tyndall alrededor de 1521 a un clérigo local, la mayoría de los cuales, en esos días en Inglaterra, se destacaban por una lamentable ignorancia del contenido de la Biblia. A Tyndall se le conoce por haber traducido el Nuevo Testamento completo, junto con partes del Antiguo Testamento al inglés por primera vez, y traduciéndolo directamente de textos bíblicos. Hebreos y libros originales. En el siglo XVI no se permitían Biblias en Inglaterra. Inglaterra no mostraba ningún apego a la Biblia en esos días. Tyndall determinó cambiar eso. Sabía que la actitud en Inglaterra era que solo los sacerdotes podían interpretar la Biblia y no querían que el pueblo común tuviera las Escrituras. Pero Tyndall determinó temprano en su vida que todo peón agrícola tendría en sus manos un ejemplar de las Escrituras que pudieran entender y dedicó su vida a hacerlo. En 1519, los funcionarios de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra sentenciaron a muerte a una mujer y a seis hombres por haberles enseñado a sus hijos versiones en inglés del Padre Nuestro, los Diez Mandamientos y el Credo de los Apóstoles. Eso indica la seriedad que aplicaban en cuanto a no dejar que la Biblia cayera en manos del pueblo. Tyndall no halló a nadie que quisiera respaldarlo en su esfuerzo. Como no halló ningún respaldo en Inglaterra, este erudito que se educó en Oxford y Cambridge, que hablaba con fluidez ocho idiomas, se fue a Alemania en 1524 y nunca más volvió a Inglaterra. En Alemania halló personas que lo respaldaron. Terminó el Nuevo Testamento en inglés en 1525 y se imprimieron 6.000 ejemplares, de los cuales solo dos han sobrevivido hasta el día de hoy. Los oficiales de la iglesia de Inglaterra hicieron todo lo que pudieron para erradicar la traducción de Tyndall y predicaron contra ella. Escuchen esto, compraban los ejemplares y los quemaban. El dinero que gastaban en comprar los ejemplares a menudo fue sacado de contrabando y devuelto a Tyndall para respaldar su obra continua en Europa. Solo Dios pudo haber hecho eso. Dios tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Terminó la traducción del Pentateuco, es decir, Génesis a Deuteronomio en 1530, y esperaba terminar todo el Antiguo Testamento más tarde, pero fue detenido en Bruselas. Lo tuvieron encarcelado por año y medio y luego lo estrangularon y lo quemaron en la hoguera en 1536. Se dice que sus últimas palabras fueron, Señor Abre los ojos del rey de Inglaterra, su trabajo y su muerte no fueron en vano. En 1539, el rey Enrique VIII de Inglaterra, por consejo de asesores protestantes, decretó que toda iglesia en Inglaterra pusiera a disposición de sus feligreses un ejemplar de la Biblia en inglés. Todas las traducciones disponibles sustancialmente se basaron en la de Tyndall. Así que, aunque Tyndall no fue reivindicado personalmente, su causa ha triunfado, como también su traducción. Lo que quiero destacar es que William Tyndall dio su vida por causa de la Biblia en el siglo XVI. ¿Qué impulsa a algunos a estar dispuestos a dar su vida para preservar y propagar la Biblia? Y... ¿Qué ha cambiado en la iglesia cristiana actual que tantos anhelan distanciarse de la Biblia y están listos a permitir que la Biblia sea marginada en su iglesia e incluso en sus propias vidas? Ya mencioné antes la verdad de que según marcha la cultura, muy a menudo marcha la iglesia Cuando la cultura secular margina la Biblia y la empuja a la periferia de la vida pública, los cristianos no contrarrestan tales movimientos, elevando cada vez más el lugar de la Biblia en su propia esfera de influencia y, por consiguiente, sin quererlo, participan en la marginación de las Escrituras. Esto puede suceder muy lentamente y por razones muy sutiles. Quiero darles algunas razones... Que he compilado al estudiar. Pienso que estas son las razones por las que vemos a la Biblia saliendo del lugar central, incluso en iglesias que muchos conocemos. En primer lugar, el ejemplo de líderes y autoridades. Los cristianos siempre han tenido un respeto saludable por la autoridad y por buenas razones bíblicas. Los cristianos deben someterse unos a otros. Las esposas a los esposos, los hijos a los padres, los criados a los patrones, los jóvenes a los viejos, y así sucesivamente. Cuando se trata de las autoridades civiles o del gobierno, los cristianos igualmente deben someterse a ellas, como leemos en Romanos 13, 1 al 7, Primera de Pedro 2, 13 al 17. Pero, ¿hasta qué punto debe hacerse eso? Somos una nación joven y hasta hace pocos años, la mayoría de estadounidenses. Estaban familiarizados, si acaso no bien versados, en la historia de la fundación de la nación y su apego a la Biblia. Los peregrinos originales vinieron al nuevo mundo en búsqueda de libertad religiosa, principio que abrazaron robustamente los forjadores de la constitución de la nación, en otras palabras. Por los primeros 200 años de su historia, en los Estados Unidos era fácil ser cristiano. Pero las cosas han cambiado drásticamente. A la Biblia ya no se le menciona ni se le cita en los salones del gobierno o en la educación como lo fue al principio. Es muy fácil para los cristianos, comprometidos, someterse a los dirigentes, dejarse seducir y pensar que la tibieza de los dirigentes hacia la Biblia es el ejemplo que debemos seguir. Así que simplemente marchan detrás de sus líderes seculares y le siguen por ese sendero. Si las autoridades civiles deciden marginar la palabra de Dios, los cristianos deberían darse una llamada a despertarse. Aunque mis dirigentes y mi cultura quieran marginar la palabra de Dios, yo soy responsable como mayordomo de Dios por defender su palabra En toda dimensión de mi vida, en lo privado, en lo público, en casa y en la iglesia, como cristiano, no tengo la libertad de empujar la palabra de Dios a la periferia de mi vida independientemente de lo que hagan los que me rodean o lo que hagan los que tienen autoridad sobre mí. La historia de nuestra nación y nuestra tendencia a dejar que nuestros líderes piensen por nosotros puede arrullarnos a la complacencia, pero ahora vivimos en una nación post-cristiana en la que a la palabra de Dios se le está empujando a los márgenes. Nada puede ser más peligroso para los cristianos y las iglesias que desviarse insensatamente a la senda de estos promotores seculares. En segundo lugar, el ejemplo de líderes y autoridades y El precio de la lealtad. Ya les referí la experiencia de William Tyndall. Lo estrangularon y lo quemaron en la hoguera por defender el derecho y privilegio de toda persona de tener un ejemplar de la Biblia en su lengua materna. Es de esperar que ningún ciudadano de nuestro país jamás tendrá que pagar ese precio o algo parecido, pero muchos cristianos en naciones represivas están arriesgando su vida hoy mismo. Por el privilegio de tener, aunque sea, una sola página o una pequeña porción de la Biblia en nuestra nación y en nuestras iglesias y círculos cristianos, tal vez haya otra clase de precio que pagar, puesto que no todos están listos o dispuestos a oír o hacer honor a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay un relato que es una ilustración de lo que sucede hoy. Acá. rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, hicieron una alianza en una ocasión para ir a la guerra. Pero Josafat insistió en que le preguntaran al Señor antes de marchar, así que Acab reunió a 400 de sus profetas, los cuales le dieron al rey unánimemente luz verde. Pero Josafat sospechó de una aprobación tan contundente. Era demasiado bueno para ser verdad, así que le preguntó a Acab si no había algún profeta de Jehová a quien pudieran preguntar. Y esta es la respuesta de Acab. Esto simplemente me ha encantado. Primero de Reyes 22.8 Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlá, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. A esto yo llamo, selecciona tu propio profeta. Acab aborrecía al profeta Miqueas porque éste no se sometía a las expectativas del rey. La regla y práctica de Miqueas era, según leemos en Primera de Reyes 22.14, vive Jehová, que lo que Jehová me habla, eso diré. Bastante sencillo. No solo Miqueas profetizó que la expedición militar sería un desastre, sino que reveló que un espíritu de mentira había hablado por los 400 profetas de Acab. Uno de los funcionarios de Acab abofeteó a Miqueas y Acab decretó que pusieran a Miqueas en la cárcel y lo mantuvieran a pan y agua hasta que él volviera de la batalla. Miqueas, sin echarse para atrás, le dijo, «Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí». Acab no prestó oídos al profeta y murió en la batalla. «Los que…» Son leales a la palabra de Dios, tal vez tengan que pagar un precio, sufrirán por la burla, los pondrán en ridículo, o incluso tal vez sufran físicamente. Al cristiano que asiste a una reunión del consejo municipal y expresa una fuerte convicción bíblica, tal vez le paguen con una risotada. Al adolescente cristiano que lleve su biblia al colegio para un estudio bíblico después de clase, tal vez sus compañeros le pongan en ridículo. Al legislador cristiano que presenta un proyecto de ley y lo respalda desde una perspectiva bíblica puede verse acusado de violar la separación entre iglesia y Estado a cualquiera o a todos estos cristianos. Tal vez los rotulen de fanáticos y por lo general así ocurre para algunos. La presión es simplemente demasiada. El precio es demasiado alto. Amigo y amiga, si usted es creyente... Es su responsabilidad no conformarse al mundo que le rodea y debe mantenerse fiel a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Simplemente recuerde a William Tyndall. Así que a veces la Biblia se le margina a nuestras iglesias debido al ejemplo de líderes y autoridades, debido al precio de la lealtad y a veces, en tercer lugar, por el temor de la vergüenza. Junto a la razón anterior va el temor a la vergüenza. Muchos cristianos tienen miedo. ¿O se avergüenzan de que se les identifique como seguidores de Cristo o como que creen en la Biblia? La razón anterior enfocaba el precio físico, vocacional o en reputación que uno pudiera pagar por tener lealtad a la Biblia, pero esta razón enfoca la credibilidad intelectual que uno pudiera perder por creer en la Biblia. Entre el 2004 y el 2008 se publicaron seis libros separados de cinco ateos prominentes. produjeron considerable revuelo en círculos intelectuales y teológicos, apodados los nuevos ateos. Estos cinco intelectuales forman una notoria colección de poder cerebral. Escriben elocuentemente, hablan persuasivamente, argumentan convincentemente, resultando en una presencia intimidante en la conversación educada en cuanto a Dios. Un artículo de un periódico en el 2006 decía... Lo que los nuevos ateos pregonan es una creencia de que la religión no se le debe simplemente tolerar, sino que se le debe contrarrestar, criticar y dejar al descubierto mediante argumentación racional donde quiera que surca su influencia. Estos nuevos ateos no simplemente están furiosos contra los que creen en Dios, están decididos a exterminarlos, no simplemente están molestos contra los que confían en Dios, están en campaña para destruir al cristiano en todo lo que le sea posible. Tengo que decirles que están perdiendo. Están perdiendo la batalla porque no tiene nada de verdad. Estos nuevos ateos dicen, y leo textualmente, no podemos, por supuesto, desprobar a Dios. Así como tampoco podemos desprobar a Thor, las hadas madrinas, los duendes y el monstruo traga galletas. Pero como todas esas otras fantasías que no podemos desprobar, podemos decir que Dios es muy, muy improbable. Así que como cristiano. Si usted cree en Dios, y por extensión en la divinidad de Jesús y en la Biblia, su fe es intelectualmente indefensible, como creer en Thor, las hadas madrinas, duendes y el monstruo traga galletas. No todo cristiano está dispuesto a contrarrestar tal caricatura, y por eso el apóstol Pedro Nos dice en la palabra de Dios: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. He dedicado abundante tiempo el año pasado para leer todo el libro que pude hallar en cuanto al ateísmo. Todos estos libros son muy similares cuando uno los destila a la plantilla desde la cual presentan su argumentación. ¿Saben ustedes por qué alguien es ateo? Es ateo porque escoge serlo. Escoge ser ateo porque es más conveniente ser ateo. Si no hay Dios, nadie exige cuentas. Si no hay Dios, no hay que rendirle cuentas a nadie. Si no hay Dios, usted puede hacer lo que le venga en gana. Uno de esos ateos se apellida Hitchens y tiene un hermano llamado Peter que ahora es cristiano. Este Peter Hitchens ha escrito un libro titulado El furor contra Dios que es su relato de cómo llegó a la fe en Cristo. ¿Sabe cómo llegó a la fe? Acabó yendo a Rusia y pasando un año ahí bajo el régimen ateo y dándose cuenta de que en realidad algo faltaba ahí. No pudo figurarse lo que era, y eso le hizo razonar y regresar a la fe en el Dios viviente. Anthony Flew es otro ateo que empezó como uno de los paladines en los Estados Unidos y tal vez en el mundo. Ahora ha vuelto a la fe, aunque no necesariamente a Jesucristo. sino a creer en Dios. Escribió un libro cuya cubierta dice «No hay un Dios» y la palabra «no» está tachada, de modo que el título en realidad dice «Hay un Dios». Ahí relata cómo Dios le tocó el corazón y le hizo reconocer que cuando uno es una persona que razona y utiliza su razón, esa razón le llevará de vuelta a Dios. Pruebe lo que pruebe, si es honesto intelectualmente. Uno de los intelectuales que siguió la misma base, como estos ateos, fue el teólogo suizo Karl Barth, que murió en 1968. Su comentario sobre la Epístola a los Romanos, publicado en 1922, fue el momento decisivo para invertir la marejada de ideología liberal y escepticismo respecto a la Biblia que barrió Europa durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Su obra, Dogmática de la Iglesia, en trece volúmenes, es una de las obras teológicas más importantes en la historia del cristianismo. Ahora bien, aunque Karl Barth no siempre fue ortodoxo como quisiéramos, la aplicación de sus talentos intelectuales a la defensa del Dios triuno de la Biblia fue un suceso bienvenido en la historia de la iglesia en Europa de otra manera nada ortodoxa. Se dice de Karl Barth que cuando estaba dictando conferencias en los Estados Unidos en 1962, hablando en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Chicago, le pidieron que resumiera los millones de palabras contenidas en su obra dogmática de la iglesia. Pensando por un momento respondió, «Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia dice así». Si lo dijo de esa manera o no, La juxtaposición de su intelecto con la sencillez de su fe es algo en lo que todo creyente puede hallar estímulo. En otras palabras, no es necesario ser tan brillante como pretenden serlo los nuevos ateos, ni ser el más grande de los teólogos para decir con convicción, la Biblia dice así. Uno de los detalles por los cuales se llegó a conocer a Billy Graham fue su costumbre de levantar la Biblia en su mano y decir, la Biblia dice y de sus labios salían las palabras de las escrituras la única autoridad de alguno de nosotros que nos paramos detrás del púlpito sagrado es la biblia dice pero a final de cuentas dios y su revelación especial en las escrituras no requiere nuestra defensa para ser fidedignos tampoco es preciso responder a toda pregunta a fin de reemplazar la vergüenza y en su lugar poner confianza el apóstol pablo con Todo cuidado explicó por qué nadie, ni en su día, ni en el nuestro, debería dejarse intimidar o avergonzar por los que usan argucias intelectuales para marginar a Dios y su palabra. Jesús, el verbo viviente de Dios, tiene palabras fuertes para cualquiera que se avergüence de la palabra de Dios. Escuchen Lucas 9.26. Porque el que se avergonzare de mí, Y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que, debemos pasar el plato y dejar de ser una manada de enclenques en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios. Así que, la marginación de la Biblia se debe al ejemplo de los líderes, al precio de la lealtad, al temor de la vergüenza y luego el temor a la ofensa. Si acaso hay una nueva religión en los Estados Unidos, esa debe ser la religión de la tolerancia, cuya liturgia la toma del postmodernismo no comprometido. La tolerancia dice que todas las religiones merecen igual respeto. En principio no hay problema en esto, pero el postmodernismo esencialmente dice que todas las religiones son igualmente válidas y verdaderas. Puesto que la vida y la historia no tienen ninguna metahistoria central. Ningún libreto central por el cual se midan todos los demás relatos. Esto parece resultar muy confuso. Y a decir verdad, inducir abundante culpa en cualquier cristiano que ha crecido en esa locura pluralista en la que hemos estado viviendo en estas últimas décadas. ¿Acaso Jesús no dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? en Juan 14.6 tal vez sea políticamente incorrecto, tal vez no sea lo que la gente quiere oír, pero simplemente resulta ser la verdad. La paradoja de la tolerancia en nuestra sociedad moderna es que parece que los cristianos salen perdiendo de todas maneras. Se nos acusa de ser los más intolerantes, supuestamente debido a la estrechez de nuestros puntos de vista y al mismo tiempo somos los menos tolerados. De nuevo, debido a la estrechez de nuestros puntos de vista. Debido a ese ataque a doble cañón, muchos cristianos han empezado a tener miedo de pronunciar las expresiones «La Biblia dice» o «Dios dice», «Jesús dice». Y debido a que todo lo que tenemos para decir en cuanto a Dios viene de la Biblia, ahora tenemos miedo de ofender a cualquiera que tal vez no concuerde con nosotros. Reconozco plenamente que hay muchos cristianos que se merecen la acusación de ser ofensivos por la manera en que han actuado, por la manera en que han predicado o por la manera en que han usado la Biblia como garrote en lugar de como fuente de amor, vida y consuelo. Pero... Si no somos culpables de falta de amor, entonces tampoco debemos tener miedo de ser ofensa. A decir verdad, independientemente de con cuánto amor se comunique la Biblia, en la Biblia hay un riesgo inherente de ofensa. El apóstol Pedro lo dijo así en 1 Pedro 2:6 al 8, leo de la versión popular. Por eso también dice la escritura, «Yo pongo en Sion una piedra, que es la piedra principal». escogida y muy valiosa, el que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que crean, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal, y también esto otro. Una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje, ese es su merecido. ¿Captan el punto de Pedro? La piedra en Sión es Jesús. Y por extensión, en nuestro día, el mensaje de la Biblia en cuanto a Jesús. Para algunos, la piedra llega a ser el cimiento de su vida, pero para otros es una roca, una piedra con la cual tropezarán. Así que, ¿cómo puede ser la misma piedra ser una bendición y una ofensa? La respuesta no está en la piedra, sino en nuestra respuesta a la piedra. Así continuamos nuestra consideración de este tema tan importante. Nunca pensé que vería el día cuando se marginaría a la Biblia. Vamos a tomar un día más para terminar esto, así que espero que nos acompañe el día lunes en nuestra nueva edición de Momento Decisivo. Volveremos el lunes para continuar nuestro estudio de esta serie de mensajes que son la base de nuestro libro, Nunca pensé que vería el día.